Les vas a llamar, no te hagas el listillo. ¿Ni se enterarán? El pirata y su banda en Roquefe. Pero qué chicos más espabilados que tengo. Voy a leer este primer de stream. No intentes llevarme a una disco. Nunca me verás llevarme a la pista. En diez minutos buscaré la puerta. Me gusta el viejo rock'n'roll. a d Ah, yo creo que no, por no el final.、Eh, el es mono. Mono. Eh, ah, ¿no? Ahí estamos, Sigurd. 10 m i n u t s o a n o l l o s viejos tiempos, el、oh, viejo rock and roll. e n o b u e n a chicos. e s t en forma. Bien, bien. La cosa va mejorando. Cada mañana, de 6 a 10, Rocky Diversión en RockFM. Con El Pirata y su banda. Oldie Motel en RockFM. スイヤー、ラウンカー。 l a r o s Indrae. Ahí estaba Patti Smith. Más de una vez he pensado en un álbum conjunto de dos buenos amigos, Patti Smith y Michael Stipe. La escucha de Horses, el álbum de Patti Smith, cuando Michael Stipe tenía 15 años, le provocó el ansia de formar un grupo. Y dime, lo formó. Patti ha hecho coros en un par de canciones de Rem y Michael. O、otras tantas de p a t t i Por ejemplo, la que acabamos de oír, el g l e e Gleer. Ahí haciendo los coros está Michael Stipe, el cantante de Rem, en este tema de p a t t i Smith que acabamos de oír. Y si en、eh, la canción que aquí siempre hemos llamado Dear Maker, ¿no? Jamaica. Dear Maker, alguno. Jamaica, en el fondo es una manera de escribir、eh, la pronunciación figurada de Jamaica, la isla caribeña. Los Led Zeppelin experimentaron con el reggae en The Crunch del Houses of the Holy, experimentan con el Funk. Esto es una gozada del Led Zeppelin en o l t i m o Tel en Rock FM de Mi para ti. <risa> Como si Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y el señor Bonham se hubieran despertado un día negros completamente y hubieran hecho este impresionante de crunch que, como te he dicho, está en su álbum Houses of the Holy. En Oldie Motel te invito a oír otra banda también de la leyenda, ahora legendaria, mítica, emblemática, la pera marinera, Jefferson Airplane. Es decir, y hay que decir sus nombres y sus ocupaciones. Dándole las gracias como a Von Scott, que hoy recordamos que hace 35 años que nos dejó. Grace Slick, piano y voz. Paul Kantner, guitarra rítmica y voz. Marty Balin, guitarra y voz. Jorma Kaukonen, guitarra solista. Jack Kaukonen, Casady, bajo, Spencer Dryden, batería y un eterno segundón que los Rolling Stones le han sacado cosas maravillosas y tantos otros: el pianista Nicky Hopkins, voluntarios de América, Jefferson Airplane. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. c o m En o En Roque C. People p e on p l e streets Turn away from it all like a blind man Stand on the fence, but it don't work Keep coming up with love and it's all、so、slash and toy、so.